corazón en mi corazón, corazón. En mi corazón. Субтитрувальниця Levanta tu voz y díselo en tus propias palabras de nuevo Señor hermoso, hermoso sin igual, levantamos nuestra voz como testimonio a las naciones de tu hermosura Señor, de tu grandeza, digno Señor, precioso Rey, precioso Rey.